Sin ti no puedo estar, pero oye es lo que te digo Si quieres seguir conmigo, nos tenemos que casar Oye muchacha, un momento, dime tú cualquier pamplina Pero hazlo por tu madrina, no me hables de casa, mi hijo. Yo soy libre como el viento y en el amor Cuando yo firmo no cedo y aunque te veo muy hermosa, yo hago por ti cualquier cosa, pero casarme no puede. nar ni sabes echarme un ruedo solterito yo me quedo mi vieja me cocine yo puedo